Pájaros Nocturnos, una selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. En La Única FM. Bienvenidos, ya podéis entrar, o mejor dicho, ya podéis volar con nosotros en este tiempo de radio, en este tiempo de las ondas, que durante una hora te va a llevar a los oídos las mejores canciones de tu vida. Una selección que cocinamos para ti. Utilizando los mejores ingredientes, los mejores músicos, los mejores cantantes y compositores, las mejores canciones, siempre alineadas con el sello de la calidad y la distinción. Música elegante en la única FM. Hasta las 10 de la noche, en un día muy especial para esta estación de radio, ya que cuando concluyan las músicas de este programa y cuando sean las 10 del día a 10, Volverá a la radio de España el locutor que creó un estilo diferente precisamente de hacer radio. Abriremos las puertas y los oídos a Rafa Arboleda, el encargado de encender la noche. Bueno, bueno, y tenemos sintonía nueva y todo. Es una sintonía como, no sé,、eh, nos inspira como el chaca chá de un tren, ¿no? También nos puede inspirar ir en un coche descapotable, no con estos fríos, claro, surcando una carretera americana. Y como sé que muchos nos escucháis a esta hora, que es cuando os dejan o cuando podéis, por los cascos y mientras camináis haciendo deporte. ¿Es eso deporte andar? Ah, sí, Bueno, pues que como nos escucháis en ruta, pues también esta sintonía nos puede ayudar a hacer. Un Poquito de un, dos, un, dos, dos, un, dos. Pues aquí estamos. Si eres uno de esos pájaros nocturnos, te invitamos a este vuelo de lunes en el inicio de las últimas horas del día y el comienzo de las nuevas horas de la noche. Ladies and gentlemen, to perform with his band and the BBC Concert Orchestra, please put your hands together for Mr. Paul Carrick. On the radio, come on. How long has this been going on? Here we go, your turn. Come on. Yes, indeed. Has this been going on? Little bit louder now. Has this been going on? We've t w o more times. How long has this been going、on? En directo, Paul Carrack, el británico elegante de las canciones elegantes, una canción que primero cantó con su banda legendaria Age y que ahora hemos rescatado aquí en Pájaros Nocturnos de uno de sus mejores conciertos en solitario. Vámonos un poquito atrás con los Young Rascals, vámonos un poquito atrás con Groovy. Otra versión ha escuchado este g r o o v i n g incluso en español, por mocedades, en uno de sus últimos discos. Vamos a escuchar a un grupo inglés de música que se llamó s y n Pop, formado en el año 77, pero que iniciaron un estilo、eh, y que fueron pioneros en el uso de los sintetizadores. Lograron gran popularidad en la década de los 80 y su líder, vocalista y compositor Philip O.K., Tuvo alguna que otra canción en solitario que también pegó en su día. ¿Recuerdas? Human. La Liga Humana. Escuchas pájaros nocturnos, escuchas la única FM, hasta las 10 con las mejores músicas para empezar la semana. Tengo aquí un disco de un tío de pelo blanco que se llama Michael McDonald y que, con su apellido de hamburguesería, tiene un carrerón digno de destacar. Líder de los d o o b i e Brothers, ha tocado en bandas como Mike and the Majestics, Jerry J. and the s e r a t o n s los Riptures o los Gail. e Su carrera en solitario está plagada también de éxitos. Es un cantante y un compositor muy, muy valorado y respetado en su país natal, en los Estados Unidos. Y aparte de eso, ha sido descubridor y productor de otros grandes, como por ejemplo Christopher Cross y Bonnie Wright. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de San Luis y hace versiones de canciones soul tan fantásticas como esta. McDonald y su versión de、like、Her, I heard t r a c k d e Grappie p i Hablando de versiones, no sé si me quedo con la original que escribió el jamaicano Bon Barley, que fue lanzada por primera vez en el álbum de、the、Bon Barley and the Wailers Barney en 1973, canción que narra la historia de un hombre que acepta haber disparado al sheriff del pueblo, pero que niega haber matado al ayudante del sheriff. Pues eso, que no sé si quedarme con la versión de Bob Marley del I s h o t to Sheriff o esta de Clapton. I shot Selección de oro de los mejores temas de siempre en La Única FM. Únicas en la única FM. El glam rock o el art rock surgieron en la primera mitad de los años 70 en el Reino Unido. En aquella época nació una banda que mezclaba el pop irónico y la rebeldía del rock and roll y que se vio enriquecida en cuanto a imagen por la actividad de su vocalista Brian Ferry. Después se fueron experimentando y con elementos futuristas en sus vídeos, en sus puestas en escena y con la personalidad de Ferry. El grupo que vamos a escuchar se colocó en la lista de los más influyentes. Incluso la revista Rolling Stone, en el año 2004, colocó en el puesto 98 de su lista a este grupo como uno de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Aquel inicio de los años 80 traía a España las músicas, los discos y los vinilos de lo que se denominaron como nuevos románticos. Su líder y vocalista, Brian Ferry, todavía sigue actuando en directo. Curiosamente, en España, todos los veranos en la Costa del Sol, en alguna fiesta privada, y los LPs de su banda siguen todavía siendo de lo mejorcito producido en aquella interesante década de los 80. One, two, one, nada más y nada menos que Roxy Music. Vamos a dejar volar, porque también es un pájaro nocturno y su música también es nocturna, a Carlos Santana, el excepcional guitarrista nacido en Jalisco, de jazz rock, multiganador de premios Grammys y considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Un hombre que tiene una banda que lleva su nombre, Santana, y que tiene una canción que vamos a escuchar que me encanta por su título. Que es así como vamos a dejar a los niños que jueguen, que es lo que tienen que hacer. Let the children play. Santana. Carlos Santana y su banda, Pedazo Discografía, tiene un montón de discos, desde el primero en el año 1969, titulado Santana, después vinieron a Braxa, Santana 3, colaboraciones con todo el mundo, desde Michael Jackson hasta incluso artistas españoles, y en fin, siempre ligado a una Gibson o a una Paul Red Smith, las mejores guitarras de Carlos Santana. Antes ha volado aquí en Pájaros Nocturnos. Un ave llamado Michael McDonald y nos han pedido en el Facebook, porque tenemos Facebook, Pájaros Nocturnos Espacio La Única FM, es muy fácil, Pájaros Nocturnos La Única FM, la red social, para los que no la manejen, son cosas de internet que están muy de moda. Bien, pues nos han pedido una canción de Doobie Brothers, puntualmente no exactamente una, pero una canción de Doobie Brothers. Pues vamos a acceder a la petición. Porque nos gusta esta banda estadounidense, formada, como antes hemos dicho, entre otros, por Michael McDonald, y que producía un sonido, un estilo country rock, y que también ha compuesto grandes éxitos de la música de todos los tiempos: What t e Fool Believes, El tren de largo recorrido, o esta de 1972 que va para la gente del Facebook. Listen to the music. Los Doobie Brothers. Selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. En La Única FM. Some people say this town goes Otro directo en la única f m aquí en Pájaros Nocturnos en esta recta final de la primera edición del año. Todos los lunes aquí tienes una cita con la música de calidad y distinción. Hemos escuchado el directo de una banda que, más que una banda, es una leyenda con nombre. América, así se llama este grupo del mejor folk rock de los años 70, aquellos que esparcían su semilla de paz y amor. Esta canción. Una de sus más conocidas, Ventura Highway, se grabó en un concierto en directo después del regreso de este grupo a finales de los años 90. Viejas canciones que nunca han dejado de sonar.、Mm, le estamos dando pista de aterrizaje al próximo locutor, que cuando suenen las señales horarias va a iniciar su andadura aquí en La Única FM. Been searching a long time. Bueno, quien está poniendo ピッタリス・ヴァン・モリソン、ジャケル・ o グ・ m a k e it all worthwhile. Someone like you. Keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. Maybe looking for someone exactly like, like you. I'm o u my h e a v y l o a d Waiting for the light to come shining through. Someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Make me satisfied. Someone exactly like you. I've Been doing some soul searching. To Find out where you r e at. I've been up and down the highway in all kinds of far land. Someone like you. Make i t always why someone like you keep me satisfied, someone exactly like you. I've been all around the world marching to the beat of a different drum. Just Lady, I have realized maybe the best is yet to come. Someone like you, bring it all worthwhile. Someone like you, e very satisfied. キャンタルデ lujo、バンモリソン、otro pájaro nocturno que ha volado aquí, en La Única。 Para las 10 de este día 10, y os vamos a dejar con un locutor 10. Y con un programa que hemos venido anunciando que regresa a las ondas. Desde aquí, desde la Única FM, desde la comarca de Talavera de la Reina, para todo el mundo, ya que nos podéis escuchar y nos pueden y nos escuchan, obviamente, a través de internet. Simplemente tecleando 3UVs dobles.punto, la única FM.com y entrando en nuestra página web. Ya hay mucha gente enganchada a lo que será el estreno de este programa que inicia su andadura hoy lunes, pero que ya próximamente estará con nosotros y con vosotros todas las noches. Hemos hablado en este programa de la década de los 80 y nuestra radio es eso, un reflejo. ...de Lo que fue una década dorada. Por eso, de que tenemos pasión por los clásicos, nuestro fichaje va a traer recuerdos a muchos españolitos de aquella época que hoy tendrán unos t a y pico. Que cuando sintonizaban Radio España, escuchaban un saxo, una música y la voz de un hombre que se hizo también famoso por poner voz a la mejor publicidad que se ha hecho en España. Esa voz nunca mejor dicho se vuelve a encender y después de su paso por emisoras como Radio España, O Cadena 100, su programa, su sello, su voz, su estilo y su música se vuelve a encender. Os dejo con Enciende la Noche. Con Rafa Arboleda. Felices sueños. n o c t u r n a s